Cuentos de hadas españoles El tirador de guijarros Algún material de este vídeo podría no ser adecuado para niños menores de 13 años Había una vez En la gloriosa tierra de Laos La tierra de millones de elefantes Un niño de nombre Mensi. No tenía padres Y era cojo de una pierna Pero Mensi era un niño feliz Y muy bien cuidado por los lugareños ¡Hola, Mensi, Te he traído verdura fresca de mi jardín ¡Oh! ¡Lía! Mm, ¡Verdura! Yo le he traído algo mejor Una tarta dulce de azúcar ¡Eso le pudrirá los dientes! Los niños del pueblo siempre jugaban con él Pero en un juego era particularmente el mejor ¡Guau! ¿Cómo le has dado a ese árbol? ¡Es lo tuyo, Mensi. Puedes apuntar a cualquier cosa por muy lejos que esté ¡Ah, ¡Bueno! La verdad era que Mensi pasaba mucho tiempo practicando el lanzamiento de guijarros a objetos alejados podía alcanzar hojas en las copas de los árboles un día estaba sentado solo bajo una enorme higuera de bengala y empezó a lanzar guijarros a las hojas ¡Wow! la luz que atravesó la hoja hizo una imagen en el suelo parece un niño bailando <risa> y era verdad cuando las hojas se movían y los rayos del sol se colaban a través de ellas La imagen del suelo se movía elegantemente Cuando sus amigos vinieron a buscarlo, se quedaron maravillados con el espectáculo ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! Haré otra cosa, ¿vale? ¡Ja! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ah! Enseguida, creó un elefante en una hoja Y después un bebé elefante ¡Oh! Parece un bebé elefante siguiendo a su mamá Los niños disfrutaban el espectáculo y no se percataron de que el rey y sus soldados se acercaban pero se giraron cuando oyeron ruidos ¡Oh no! ¡El rey! ¡Rápido! ¡Escondámonos! ¡Vamos, Mensi. Los niños se escondieron tras unos arbustos y el rey y sus tropas se echaron a descansar pero en cuanto sopló el viento y movió las hojas aparecieron los elefantes cerca del rey Y lo sorprendieron. Uh, ¿Qué es esto? Parece magia. Es precioso. Guardias, encontrad a la persona que ha creado este arte. Oh, no. Nos encontrarán. Corred, corred. Esperad, esperadme. Los niños se fueron corriendo dejando a Mensi atrás Aunque el rey era un buen hombre Para los niños era alguien grande y temible He encontrado aquí a un niño, llevémoslo al rey Y así un asustado Mensi fue llevado ante el rey temblando ¿Eres tú el que ha hecho estas imágenes? Sí, sí su alteza Mmm... Demuéstralo, haz otra para mí Menzi cogió un guijarro Pero justo entonces un pájaro se posó en una rama Al verlo Mensi tuvo una idea Lanzó los guijarros a una hoja rota Y formó la imagen del cuerpo del pájaro En otra hoja creó la cabeza del pájaro Y cuando las hojas se movían Todos miraban sorprendidos ¡Sorprendente! Parece que el pájaro está cantando la canción El rey y sus hombres disfrutaban y aplaudían la canción del pájaro de la luz Chico, tienes un talento extraordinario Me gustaría llevarte a mi castillo ¿Podrás ayudarme en un asunto? Y Mensi se sentó en el mismísimo carruaje del rey Y partieron al palacio real Allí, Mensi quedó impresionado nada más entrar Oye, escucha atentamente lo que voy a decirte Pronto tendré una reunión con mis ministros Uno de ellos no para de hablar ¿Oh? Sí, ese hombre no para de hablar y hablar y hablar Quiero enseñarle a escuchar también a los demás ¿Y cómo puedo ayudar? Te escondes entre las cortinas y le disparas mondas de naranja amarga a la boca. Amensi le hizo gracia y aceptó el plan del rey. Se sentó detrás de una cortina enfrente del ministro Eric. Enseguida empezó la reunión. ¡Oh no! No le pregunté al rey qué ministro era. Bueno, os he convocado para hablar de los robos del reino. ¿Alguien sabe algo de esto? Bueno, señor, me preguntaba... He estado pensando que deberíamos preguntarles a las víctimas. Sé que algunos vieron al ladrón en cierto momento. Es increíble. Entonces podemos... Pero creo que nos llevará tiempo encontrar a ese hombre Al fin y al cabo, es un reino enorme Y tenemos gente muy buena Eric creo que quiere decir algo Pero tenemos muchos soldados en el reino Quizá no nos lleve tanto tiempo como tememos ¿Oh? Ese es el hombre Bueno... Hora de un descanso, señor charlatán Lanzó la monda directo a la boca de Eric Que se sorprendió Y se puso pálido ¿Qué pasa, Eric? ¿Va todo bien? ¿Qué es esta cosa desagradable de mi boca? Eh... Eric, estás delante del rey. <risa> Tranquilo. Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, Su Majestad... Uh, iba a decir que la gente de esta... <risa> quizá haya un ladrón en medio de nuestra gente. Bueno, nunca podemos estar demasiado seguros. <risa> Caray, creo que a Eric se le ha trabado la lengua esta vez Gracias a Dios Bueno, Su Alteza, si escucha lo que he de decirle Lo siento, pero solo quería decir que... <risa> ¿Por qué me está pasando esto? Cada vez que abro la boca me entra algo horrible Y esta vez... Tragó la monda y decidió permanecer callado por miedo a que le lanzaran algo a la boca. Bueno, ¿puedo hablar ahora? Por fin, Su Majestad. Lo que quería decirle es que hay una caravana circense itinerante en nuestro reino y en cada parada una casa próxima es robada. Eso es muy interesante. ¿Quieres visitar el próximo lugar en el que se detendrán? Exactamente, Su Majestad. ¡Es una gran idea! ¿Qué opinas, Eric? Eric estaba impresionado con la idea. Yo... ¿Sí? Vamos... Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ¡Excelente! Es muy bueno oír opiniones diferentes, ¿verdad? Uh, ¡Claro que sí! Así, cuando Eric hablaba demasiado, Mensi le lanzaba una monda a la boca Eric permanecía callado todo el tiempo Y no tenía otra opción que escuchar al resto Mm, no recuerdo haber escuchado antes sus opiniones ¿En serio hablo tanto? Cuando acabó la reunión, el rey se acercó a Eric Bueno, ¿ahora te das cuenta que darles a los demás la oportunidad de hablar y expresar sus opiniones es una cosa importante? Uh, sí, siento cómo me he comportado Intentaré cambiar de ahora en adelante ¡Ah! Misión cumplida El rey estaba encantado con Mensi Y le permitió quedarse en palacio Comía de todo y lo cuidaban muy bien Vivió una vida muy feliz Mostrando su talento a los otros Y Eric Bueno, cumplió su palabra Y le dio al resto la oportunidad de hablar. Porque escuchar las opiniones de los otros es muy importante. Siempre debemos preocuparnos y valorar los pensamientos de los demás.